Salgo un día a la vida, mi casa no tendrá ya... Bueno, y seguimos nosotros, como venimos desde hace algunas semanas ya, eh, dedicándole un tiempito a este 70 aniversario del balneario Quillú. Eh, la audiencia sabe que hace unos años nosotros ponemos nuestra atención, sobre todo en verano, pero todo el año en Quillú, en todas las posibilidades que hay en Quillú, pero sin duda que por el 70 aniversario estamos conociendo muchísimo más a ese lugar del departamento de San José. Y hoy eh, vamos a, a conocer mucho más también porque estamos en contacto ya con Pablo Rivero, que es maestro, docente de Historia, es máster en Genealogía, eh, es un hombre del departamento y que sin duda nos va también a ilustrar mucho sobre este lugar. Buen día, ¿cómo le va, maestro? Bueno, buenos días, este, Ángel, buenos días para ti y para toda la audiencia. Bueno, contentos estamos nosotros de recibirlo porque uno escucha hablar de la riqueza de Quillú eh, por sus barrancas, por su suelo, por los fósiles que se han encontrado y se siguen encontrando, pero nos interesa conocer eh, historias, ¿no? La historia y las historias Perfecto. de Quillú, que es una riqueza también a atesorar, ¿no? Bueno, Kisu es un balneario totalmente atípico, porque es un balneario donde se conjugan playa, monte, campo, las barrancas, la historia, la, la arqueología. Este Es totalmente atípico, ¿verdad? Sí, Unas barrancas sí. de prácticamente 50 metros de altura, que son una maravilla. ¿no? Sí. Bueno, y esa, la historia, que es la que hace la gente en el lugar, que uno dice, son 70 años. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo catalogar estos 70 años? ¿no? Uno hoy ve lo ve el balneario, ve las actividades que hay, bueno, en estos días mucho más, por supuesto, estos meses, pero ¿cómo ha sido esa historia de estos 70 años? Bueno, han, han sido 70 años muy ricos para la vida de, del balneario, ¿verdad? Porque de ser este, el campo de una estancia a pasar a ser lo que hoy es el balneario, evidentemente ha transcurrido mucho tiempo Mucho trabajo humano, por supuesto. Sí. Eh, el 14 de, de marzo, ahora justamente, se van a cumplir los 70 años del día que se pusieron en venta los primeros 268 solares por el Banco Industrial y Comercial de San José. Eh, ese día... En la calle 18 de Julio, frente a la sucursal del banco, eh, hubo tal aglomeración de público que se interrumpió el, el tránsito por la calle y entre las 8 de la mañana y las 20 horas se vendieron los 268 solares que se habían puesto primeramente a la, a la venta. Todo increíble, un boom para increíble. San José. Sí, sí, claro. Hoy no sucedería una cosa así. Es impresionante esa respuesta. <ríe> ¿Y qué buscaba la gente que quería comprar esos terrenos? Bueno, se había promocionado como un lugar de belleza infinita, de paz, de tranquilidad, de descanso. Este fue una promoción bastante bastante curiosa porque fue toda una campaña de incógnito, o sea, tanto las emisoras radiales como la prensa escrita este estaban publicando todos los días, llega Kiyu, ¿dónde estará Kiyu?, ¿qué será quillú sin mencionar lo que realmente era. Entonces, cuando se dilucidó Este, que era Kishu, fue el boom. Claro. Además, hubo una promoción muy original, o sea, todo esto estuvo orquestado por la Agencia de Publicidad, Publicidad Oriental, que era la más importante del Uruguay en aquel momento, y entonces había una serie de avionetas que sobrevolaban las distintas este, localidades de, del departamento y arrojaban bolsitas de arena. Pero, alguna de las bolsitas tenía el número, y se participaba en un sorteo por este un terreno en el balneario y cinco mil ladrillos. Ay, o sea, algo increíble. también novedoso. Qué increíble, qué increíble. ¿Y Nosotros la... ahora justa sí, justamente sí. el 16, ahora de febrero vamos a recrear eso, este, y a través de una serie de parapentes, vamos a tirar también este paracaiditas. que van a tener premios para toda la gente que se encuentre en la playa en ese momento, el día 16, por la mañana. Claro. Eh, no le dijimos a los oyentes, y hay que decirlo, que el maestro eh, Pablo Rivero es integrante de la Subcomisión de Cultura y Ciencia de la Comisión por los 70 años de Quillú, ¿verdad? De la de la Cultura e Historia. Cultura e Historia. Eh, Exacto, perfecto. Sí. Y esto que van a hacer lo hacen desde esa subcomisión, Desde ya, en realidad participa toda la comisión, ¿verdad? Sí. Este, porque en realidad nosotros un poco asesoramos, este, eh, pero, pero el trabajo se hace en conjunto de todas las comisiones y todas las subcomisiones, ¿verdad? Claro, claro. La gente que fue por esos 268 solares, ¿eran todos del departamento o llegó gente de otros lados? Eh, fundamental, no eh, mucha gente por supuesto de, de San José de la ciudad, pero en aquel momento también esto trascendió a través de esta agencia de publicidad y mucha gente de Montevideo compró su solar. Ah, okay. Este además, este, en forma simultánea y al lado de, de Quisú, se creó el balneario Ordey. Ah. Y el balneario Ordey fue pensado justamente para vecinos de la ciudad de Libertad. O sea, mientras la gente de San José y de Montevideo compraba terrenos en lo que es Quillú, la gente de Libertad compraba terrenos en lo que hoy es Balneario Ordey, que además es, es prácticamente es lo mismo, está todo unido. Sí, claro, hemos ido y está todo unido. ¿Y por qué habrá sido? ¿Por la forma de llegar al lugar? Por la forma de llegar, y, y, y porque además tienen orígenes distintos, porque este, eh, el fraccionamiento de Quichu, como lo dije, lo hizo el Banco Industrial y Comercial de ah, San José, okay. que había comprado parte de la estancia de la familia Ordey, y... El fraccionamiento este, del bañario Ordei lo hizo directamente la familia Ordei y, y se hizo más propaganda, digamos, en la Ciudad de Libertad. Claro, claro. Eh, ¿Todo pertenecía a la misma estancia, a las, los Ordei? Todo pertenecía a la misma estancia, sí. Son tierras que vienen de la época de la colonia, este, estamos hablando de 1700 y algo, que fueron tierras que se le otorgaron a Saibar eh, un poco en compensación por haber traído en sus barcos a los pobladores de Montevideo, o sea, claro. los que llegaron en 1726 y 1729, se le entregó toda la costa del río La Plata, al Saiba, desde el río Santa Lucía hasta el Pereira, o sea, lo que había es el límite de Colonia, o sea, una extensión muy grande de, sí, de claro. tierra. Claro. Después fue pasando por, por distintas manos, hasta que llega Juan María Pérez, y bueno, luego después una hija, Rosa Pérez, se casa con José Irma eh, Ordey, Y bueno, y ahí es donde ingresa la familia Ordei en una parte de esos terrenos. Claro. ¿Y por qué los Ordei eh, hacen este loteo? ¿Por qué se destina a estas tierras para este loteo? Bueno, ahí este, ellos estaban siempre en contacto con el banco, ¿verdad? Y un funcionario del banco viene a visitar la estancia y ve la belleza del lugar, este, un señor de apellido Moreno, y es un poco el que, el que incentiva la creación de este, de este balneario, ¿verdad? Claro. ¿Fue concebido desde un principio como balneario, así como le decimos hoy? Sí, sí, sí, sí, siempre fue concebido duro, ¿no? como, como balneario, siempre como balneario. Sí, claro. Y sí. una Después, vez... como, como todo balneario, sí. ahora ya hay mucha gente que vive en forma permanente allí, ¿verdad? Sí, ha crecido mucho la población permanente. Sí. Es verdad sí. eso. Eh, no sé, si ¿los servicios han acompañado eso también? Bueno, los servicios han sido una gran historia, o sea, porque el... El banco, cuando crea el balneario, asegura de por vida el arreglo de las calles y el suministro de agua. Pero claro, estamos hablando de la década de 1950, por la década de 1960 la, la inflación comienza a crecer, no. No. la gente había comprado los terrenos en 100 cuotas, y termina pagando intenes, el banco se desinteresa, y entonces todo lo que viene después es a impulso y esfuerzo de los... de los este de los vecinos, o sea, por ejemplo, eh, conseguir que la red que había hecho el banco pasase a Ose, bueno, no sé, fue una odisea, era un trillo de Quillú a Ose y finalmente se llegó a un acuerdo que es bastante insólito, o sea, Ose se hizo cargo de la red de agua potable del balneario, pero nosotros, manteniendo la red vieja, pero nosotros tuvimos que pagar como que la red la hacía OCE en ese momento. Ah, sí, ¿eh? Ah, <risa> sí. Eh, así ¿Eso qué año más o menos? Y yo no recuerdo exactamente, pero fue casi, este, fue... Yo me instalé por el 83 en Quijú, por lo tanto el, el... que OSE se hizo cargo de la red fue eh, posterior al 83. Ay, eh, la, la luz... También la energía para los domicilios, al principio la gente se iluminaba con faroles, con velas en su domicilio, después llegó la energía eléctrica para, para los domicilios, después llegó la energía eléctrica para las calles. Cuando no hubo este, no había, uno, no había energía eléctrica en las calles, fueron famosos los corsos que se hacían, este, iluminando la avenida con antorchas. Y ahí desfilaban las comparsas y, y, la, y los conjuntos carnavaleros. Sí, sí, sí. ¿Y hubo al, alguna visita de esas que son de, para destacar de personalidades, ya sea de Uruguay como de, de fuera de Uruguay? Bueno, no, no. Para, para destacar, la visita de Luz Marina Zuluaga. La Miss. Eh, que la Miss, Miss Colombia y Miss Universo 1958, que llegó... Este, en el verano del 59 llegó a realizar la inauguración oficial del balneario, porque si bien el balneario surgió en el 55 la inauguración oficial se hizo recién en el 59 con la presencia de Luz Marina Zuluaga que, que acaparó el interés Eh, la atención, digamos, de todo Uruguay. Claro, además a nivel este, internacional habrá sido. A nivel uno, internacional, sí, sí, sí, porque se pregunta... este, Luz, Marina, ¿Sí? Luz Marina vino traída por Publicidad Oriental, como yo le decía. Claro, claro. Y no sé si lo puedo nombrar, pero... ¿Nombre? Lo que no, <ríe> un nombre comercial. Sí, nombre. <ríe> <ríe> porque este, en ese momento, este Publicidad Oriental lo que hizo fue la campaña de lanzamiento de Pepsi Cola, fue el arribo de Pepsi Cola Uruguay. Claro. Y como promoción de este de esa campaña trajeron a Luz Marina. Inclusive es este, es bastante anecdótico. Hay una película de la época, este, cuando Luz Marina viene bajando de la escalera del avión, un avión de pruna, Sí. Este, había un mozo con una bandeja con los refrescos esperándola. <risa> y después ella visitó muchas empresas, muchas cosas, y todo eso se filmaba, y siempre ella estaba con una bot una botella de refresco en la mano. Sí, sí, sí. En algún momento, ella tenía el logo mirando hacia ella. Entonces ah. se ve la mano de un hombre que le gira la botella. Le da vuelta la botella, que claro. Lo, claro. que el logo quede para el público. Claro, bastante, claro. Ahí se entiende. ¿no? Es la agencia de publicidad la que une todo eso. Porque uno pensaba, ¿cómo se enteraron de, de lo de Quillú en Colombia? Pensando, bueno, hoy con las redes sociales todo el mundo se entera de todo en el mismo momento, claro. pero en ese momento... pero claro es la agencia de publicidad y a través de lo de Pepsi Cola también claro y a través porque la agencia de publicidad estaba vinculada muy vinculada a San José a través de Rodríguez ah. porque este, los fundadores habían sido Wilman Goñi y el famoso creo que el mejor dibujante que ha tenido Uruguay Emilio Cortinas que los dos eran nacidos en Rodríguez ah, ahí este, está. o sea que había un vínculo con con con el departamento verdad y ustedes de Rodríguez sí. no maestro Yo soy de Rodríguez. De exacto. Rodríguez ahí está. Y, y bueno, hay este... no decir Villa Rodríguez, sino que hay que decir claro, Rodríguez porque a, ciudad. Ahora somos la ciudad exacto. Exactamente. exactamente. Bueno y, y en ese momento una de las calles del balneario se le puso el, el nombre de Luz Marina y se le regaló este un solar a ella. Solar después con el paso del tiempo este fue Ella lo, lo, lo donó después a la Comisión de Vecinos, y es donde está la sede, justamente el Salón Comunal de la Comisión de Vecinos, es el, el solar que originalmente se le había regalado a Luz Marina. Claro, claro. Ella volvió, ella volvió este en el año... Bueno, cuando se cumplieron, creo que los, los 40 años del balneario, ella regresó. Ajá. Eh, una forma asombrosa porque una luz una mis universo del 58 el cuellito al al cuello el, el brazo la muñeca este el, el vestido a la muñeca claro. este un moño en la cabeza bueno ta. habían pasado los años pasar no no pasaron 40 años seguro segur. y la señora tenía el mismo rostro y qué el mismo moño qué impresionante no no Algo impresionante. Y ese día, cuando se cumplieron los 40 años, ella pasó todo el día sonriendo, sacándose fotos, firmando autógrafos. Y los actos ese día terminaron a la una de la mañana con una serie de fuegos artificiales en la arena, en la playa. Sí, ella sí. estaba con unos tacos tremendos. Ah, Entonces sí. yo me acerco y le digo, mire, yo estoy asombrado de usted. Usted ha pasado todo el día riéndose, sacándose fotos, sonriendo, hablando, charlando... y yo la veo con esos tacos en la arena y sufro. Sí. la mujer me mira y me dice, "Y si usted supiera que yo estoy sin dormir porque en los aviones no puedo dormir." Encima eso. <ríe> Encima eso. No no podía estar sometida a nada peor, andar de taco alto en la arena y sin dormir, no, no le faltaba nada. No le faltaba nada. nada. nada. Bueno, y esto me imagino, obviamente queda como una de las cosas principales de esta historia, ¿no?, de los 70 años. Eh, ¿Alguna otra historia que usted quiera destacar? No, yo lo que le decía era que fueron famosos los carnavales con antorchas por la uh -huh. noche, pero este ese mismo día, en la tarde, se hacía un corso de agua. Entonces eran camionetas con, con tanques de 200 litros llenos de agua encima de las camionetas, Y aquello era una guerra a baldazo limpio con claro. agua. Eso también fue muy famoso. Después, durante muchos años, se hizo un festival folclórico, el sello Ayui, este, y bueno, y, y se publicaba todos los años, se, se hacía un long play con las canciones eh, que se habían estrenado en ese, en ese festival. Eso también dio mucho, mucho que hablar. Este. Otro hecho que trascendió bastante fue. Eh, cuando regreso a la democracia y, y Wilson este fue liberado y votó la ley de amnistía, este, se hizo un acto en Quijú donde él vino a explicarle a los jóvenes por qué había votado la ley de amnistía. Sí. Ese día fue impresionante porque había delegaciones de todo el país. Yo recuerdo haber autos y autos de Rivera, Tacuarembó, Paisandú, Este, muchísima gente, y yo creo que ahí fue donde Quijú comenzó a conocerse y a nombrarse a nivel este, nacional, ¿verdad? Mira Porque qué. yo muchas veces hablaba de Quijú y me decía, ¿Y ¿eso es donde queda? Claro, claro, claro. Bueno, pero había una razón, sí, claro, llegó mucha gente. Llegó mucha gente, exacto, sí. Bien. Bueno, no sé si, te, si le quiere una de las actividades que tenemos. Sí, eh, primero le quería preguntar si hay, se está haciendo esa transmisión tan necesaria Eh, de una generación a otra de la historia ¿no? y de las historias que componen la gran historia. ¿Se hace eso? ¿Usted lo nota allí bueno, en la Bueno, se está haciendo, se o sea en distintos momentos de la historia, este el periódico Los Principios, este ha imprimido algunos proyectos con la historia de Killú, este, en la historia de San José que escribió a barrios pintos también. Hay alguna pequeña historia de Quijú. Y bueno, y hay, ahora hay una página web. Yo no soy muy informático, pero hay una página sí. web que está también mostrando este eh, la historia. Y supongo que toda esta movida va a terminar también con algún folleto, alguna cosa impresa que quede. Uno ¿verdad? piensa Para en algún futuro. libro o algo. Sí, sí, claro Exacto. que sí. Exacto, sí, sí, sí. Claro que sí. Y antes de que me diga las actividades que va a haber, eh, una preguntita por esta especialidad suya de ser máster en genealogía. Eh, porque para los simples mortales uno la palabra genealogía solo las, la ve en árbol genealógico eh, ¿qué importancia tiene la genealogía? Que, digamos además que nos regalaron un libro allí eh, escrito por usted sobre el tema pero ¿cuál es la importancia de la genealogía? bueno, la genealogía tiene mala fama ¿verdad? porque la genealogía se la asocia con, con, con, con realeza, con aristocracia, etcétera, etcétera Este, y, y a mí me ha pasado de, de conversar con alguien y decirme No, pero yo no tengo genealogía ¿Cómo que no tenés genealogía? <risa> Tú no tenés dos padres, cuatro abuelos, ocho bisabuelos diez, seis, <risa> Bueno, eso es la genealogía Y a su vez el concepto que tiene mucha gente de es que la genealogía es una serie de, de nombres y de fechas Bueno, si la genealogía fuera una serie de nombres y fechas Sería una guía, tipo guía telefónica y nada más o sea la genealogía lo que busca es recrear la vida de las personas eh, okay. sí yo tengo que saber cómo se llamó mi bisabuelo cuándo nació cuando se casó cuando murió pero pero fundamental más que eso es saber eh, dónde vivió mi bisabuelo a qué se dedicaba okay. este y, qué actividad realizó incluso si si si yo tengo la suerte de haber heredado algún libro alguna cosa de él puedo llegar hasta pensar un poco cuál era el pensamiento sí, que claro. tenía ese antepasado eso es lo rico de la sí. genealogía, la, la vivencia de cada uno de nuestros antepasados, no solamente nombres y fechas. Qué interesante. Bueno, eh, las actividades entonces para estos estas próximas semanas, ¿cuáles bueno, son? actividades muchas, voy a mencionar algunas solamente, por ejemplo, el, el, el día 14 y el día 21 vamos a tener dos tertulias donde van a participar algunos historiadores, van a participar antiguos vecinos de la zona, Y la primera, la del día 14, va a estar dedicada a los orígenes de Quijú. Ahí está. Eso es y la esta del día 21, Y la del día 21 va a estar dedicada a la evolución de Quijú, ¿verdad? Eh, el, el día 15 tenemos un torneo de pesca, que es clásico, hace muchos años que, que se hace y lo organiza el Club de Pesca de, de, de Villa Rodríguez, ¿verdad? Sí. Este, y a su vez, ese mismo día habrá una jornada de astroturismo. <risa> Es el 16, impresionante, el astroturismo no creo que haya en muchos lugares de Uruguay. Y no, no, no. Inclusive hace unos meses se realizó un congreso internacional de, auto, de astroturismo en, en San José. Qué impresionante esto, ¿eh? Después el día 16, si las condiciones climáticas lo permiten, si el viento es el adecuado, desde los parapentes se va a hacer la tirada de los paracaídas con los premios. Ahí está. por la mañana. Imitando lo que fue en el principio. Exacto, eh, 22 y 23 hay una carrera de Montambay Y en el día 23 también hay una movida paleontológica Donde vendrán algunos paleontólogos explicarán sobre los, los hallazgos que se han realizado en Quillú, Algunos hablan de mil años De, de restos que se han localizado en Quillú en ¿verdad? Sí, sí, sí Y además mucho material indígena Eh, ahora no tanto porque el balneario, ya la playa está muy trillada, pero 40 años atrás era muy común encontrar boleadoras, puntas de flecha, trozos de, de vasija de cerámica indígena, o sea, era un, un lugar muy rico en yacimientos este, arqueológicos indígenas. este Quiju. Muy bueno. La verdad que es muy interesante todo lo que se está haciendo allí en todos los planos y... Y qué eh, involucrada se ve la población de Quillú, los vecinos de sí, Quillú, ¿no? Sí, está todo el mundo entusiasmado. Y después, finalmente, los días 14, 15 y 16, habrán una serie de exposiciones y una serie de, de espectáculos con artistas de, de renombre, ¿verdad? Esos Ahí tres días, está. ese fin de semana. Que estaremos marzo, informando nosotros, acá? cerca de la fecha estaremos informando de, como de todas las actividades, venimos informando. Eh, nosotros le agradecemos mucho, maestro, por este contacto. No, por favor. yo, en nombre mío y en nombre de, todo, de la comisión, por supuesto, y de todos los vecinos de Quijú, le estoy agradeciendo a ustedes por la difusión que están realizando de, de, de nuestro humilde trabajo. Bueno, quedamos a las órdenes durante Muchísimas estos festejos. Gracias, y por supuesto para después también, porque hay mucho tema interesante que ustedes están volcando en estos festejos. Le mandamos un saludo, felicitaciones ¿eh? a usted y a los vecinos. Un abrazo vecinos. a usted y a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Igualmente. Pablo Rivero, entonces, estuvo con nosotros en la 36.